Condenaron a prisión perpetua a Enzo Gauna por el femicidio de Valeria Coggiola. Silvana Abram, querellante, en nombre de la Secretaría de la Mujer, mostró satisfacción por esa sentencia entrevistada en Radio Kermés. Estamos conforme, el tribunal eh, hizo este lugar a, la, a lo peticionado tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querella. Eh, nosotros considerábamos que la pena a imponer al señor Gauna era esta, Este, prisión perpetua porque de hecho acompaña a la calificación legal solicitada que era homicidio doblemente agravada por el vínculo en un caso y por el otro por viol eh, mediar violencia de género por supuesto El secretario general de Conado Histórica que agrupa a docentes y universitarios Luis Tiscornia lamentó en periodismo turno mañana algunas condiciones de trabajos en tiempos de aislamiento y virtualidad Hay, hay datos, ya se hacen encuestas y todo eso donde dicen, bueno el El 60% de los estudiantes, por dar un ejemplo, ¿no? el 60-70% no tiene computadora, está conectándose con el celular y estudiando con el celular. Sí. Entonces imagínense, leer un texto. A ver, sí. yo a nivel universitario le digo, tenés que leer un libro. Sí, sí. Le, ¿no? de, por el celular, seguir una clase por el celular, hacer una discusión de grupo por el celular, realmente es muy complejo. Y esta de... maya, sí de las habilidades que hoy tienen los más jóvenes porque han nacido en la era digital. Pero bueno, es una situación, como decimos nosotros, es una situación donde hay perjuicios. Hay perjuicios en los derechos laborales, hay perjuicios en los derechos estudiantiles y hay perjuicios en la calidad académica. Eso es, hay que asumir que es así. El concejal oficialista José de Petris reflexionó en la mañana kermesera sobre la jornada histórica en que se municipalizó el servicio de transporte público en la capital pampeana. Yo creo que ayer se coronó Merced a una férrea voluntad política y una, y una también una clarísima posición ideológica y el, y, y el cumplimiento de la palabra dicha durante toda la campaña de justamente avanzar y concretar este tema en, en retomar el control de un servicio público eh, del transporte de pasajeros en poder desde el Estado municipal, donde El propio Estado Municipal y la gestión de Nápoles va a tomar este, las riendas de un servicio para mejorarlo, ayornarlo, sacarlo del Estado este, en que se venía restando y deteriorándose cada vez más. El abogado Javier Díaz cuestionó en PTM la constitucionalidad de una acordada del STJ que, en el marco de la cuarentena, debería haberse logrado mediante una ley. Acá lo que ha habido, entiendo yo, sí. es un quebrantamiento de los poderes. Lo cual es, es muy grave porque, porque hemos caído en una anarquía. En una anarquía que hoy por hoy no se ve tanto porque, porque al pueblo lo tienen sometido a través del miedo. O sea, este, este virus que anda dando vuelta, que nos preocupa a todos, indiscutiblemente ha generado miedo y, y con razones. Pero el tema es que se están aprovechando de dichos miedos para ir quitándonos derechos. Y esto es lo que está haciendo el Superior Tribunal de Justicia, esto es lo que ha hecho eh, concretamente el Superior Tribunal de Justicia a través eh, de dicha acordada. Radio Kermés 106.1 Seguimos en radiokermés.com